No lo dijimos ayer en el Pleno, pero ya os lo digo ahora, ¿no? Eso, lo de ayer, eh, digamos que hay que inscribirlo en lo que es un debate local sobre un asunto que tiene un alcance pues, mundial, del que no tenemos demasiada información y sobre el que yo creo que habría que, en todo caso, plantear las cosas, pues, con... digamos, de una manera más participativa, ¿no? Y menos, bueno, esto es lo que hay y si lo quieres bien y si no, también, ¿no? porque nos presentaron un texto bueno en el que nosotros no, digamos, éramos convidados de piedra y pudiendo estar de acuerdo con algunas de las cosas, pues no estábamos de acuerdo con otras, ¿no? Si te soy sincero, no, no tengo una opinión formada sobre el tratado, no tengo elementos de juicio, digamos, suficientes para darte una opinión, que es verdad que hay no hay demasiada información, ¿eh? porque hay partes que no se conocen, pero yo creo que puede tener algunos efectos positivos y puede tener también algunos efectos negativos, yo de eso no tengo duda, ¿no? quizá con más tiempo y con un diálogo abierto entre todos pues seguramente pudiéramos llegar a un acuerdo yo eso